Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Eh, antes de ingresar decididamente en esta causa que se conoce popularmente como la causa de dólar futuro, quiero referirme a los pormenores que rodearon la celebración de esta audiencia y que, dadas las circunstancias, bueno, no fueron tan menores. Yo le había indicado a mi abogado, el doctor Veraldi, que pidiera que en la audiencia ante casación pudiéramos hacerla, eh, yo pudiera ir presencialmente ante el tribunal a hablar sobre esta causa y sobre esta cuestión. En la comprensión que los juicios orales, la oralidad en materia penal, implican derechos y garantías también para los acusados. Si se me permite leer un poco el tema de la presencialidad, Mayer sostenía que el principio de inmediación, o sea que estemos presentes en el tribunal, resulta ser la base del juicio oral y público, entendiéndose como la forma de conseguir un debate transparente propio de las sociedades democráticas en el que las partes se ven las caras y quienes deciden, dar el litigio dan la cara. Esto fue lo que motivó mi insistencia en la presencialidad que me fue denegada por ese tribunal. También insistí en la publicidad porque siempre se negó la presencia de los medios de comunicación que ingresaran a la sala, me pasó lo mismo en obra pública y que pudieran transmitir en vivo y en directo lo que uno está diciendo, explicando, fundamentando. Y en un primer momento también se me negó esto. Luego hicimos insistencia porque hay una introducción de la Comisión de Reforma del Código de Procedimiento que puso en vigencia los artículos del nuevo Código de Procedimiento Penal de la República Argentina que establecen la procedencia de la presencia de los medios de comunicación y se me concedió. Eso. Pero antes de todo eso, cuando simplemente había pedido esta audiencia y que se fijara fecha para poder participar yo, se estableció que la fecha de mi participación, y calculo que la del resto también, iba a ser el primero de marzo de este año. Así se notificó. Ya ahí dije, bueno, evidentemente el lawfare sigue en su pleno apogeo. Me preocupa, y no puedo no pensar que es lawfare, porque si fue un error, es más grave todavía. Me preocuparía sobremanera que el tribunal, sus secretarios, sus funcionarios, ignoraran artículos de la Constitución Nacional que establecen que todos los primeros de marzo el presidente tiene la obligación, el presidente de la República, tiene la obligación constitucional de ir a rendir cuentas sobre el estado de situación del estado, y obviamente está acompañado por la vicepresidenta, no porque sea la fórmula, sino porque la vicepresidenta de la República Argentina es la que preside la Asamblea Legislativa, tal cual lo marca también la Constitución, eh, donde es donde, que convocada por el presidente también figura en la Constitución. O sea, primera cuestión, preocupante, que fijen una audiencia para el primero de marzo, para alguien que es vicepresidenta de la República, cuando se sabe que ese día, por la mañana, en el horario que hoy estamos acá, como me vieron todos, el día lunes, primero de marzo, debe haber convocado, primero a la Asamblea Legislativa, y luego esperar que el presidente ingrese a la Asamblea, y sentarse a su lado, para dirigir la Asamblea, y presenciar el informe del jefe de Estado. Bueno, si fue un error es también muy preocupante ¿eh? que se desconozca la Constitución. Luego tuvimos el tema de los medios de comunicación, finalmente pudimos acceder. O sea que en realidad todas estas cuestiones que parecen menores y que no lo son realmente, van abonando el camino de lo que hemos decidido en esta causa de presencia, dólar futura, denominarla como un ley de incase no solamente en materia de lawfare, al que luego me voy a, a referir sino también en intromisión y manipulación del poder judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina el lawfare como todos sabemos no todos pero por lo menos los que lo sufrimos sí es esta corriente regional que ha, eh, a través de los poderes judiciales de los respectivos países, estigmatizado a los movimientos populares y a los dirigentes, y que los persiguen, ya no era necesario encarcelarlos como le pasó a Yrigoyen en el año 30, porque, si me permite una discreción, señor presidente, hay toda una cuestión de que las causas de corrupción Solamente atañen al peronismo. Bueno, lamento informar que el primer presidente acusado de corrupción y juzgado y encarcelado no fue Juan Domingo Perón, que tuvo que huir del país tras ser derrocado. Fue Hipólito Yrigoyen, primer presidente de la Unión Cívica Radical, cuando la Unión Cívica Radical encarnaba al movimiento popular y nacional. Bien. Ha sido sustituida esta, estos golpes de Estado que casualmente y para hacer una referencia histórica fue legitimado por la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces en 1930, instalando la doctrina de facto y bueno, allí empezó una serie de golpes militares que sacudieron la Argentina y la región también, donde la seguridad nacional y la persecución a los movimientos populares se hacía a través de las Fuerzas Armadas. La experiencia... Argentina de Memoria, Verdad y Justicia, culminó con un proceso que había iniciado también el presidente Alfonsín con el juicio de las juntas militares, en donde finalmente eh, las cosas, por lo menos en lo que hace a la institucionalidad, a las Fuerzas Armadas y su rol, retornó a su lugar de origen. Sin embargo, se dio esta suerte de surgimiento de la Ya no es necesario desaparecer. Mediáticamente, personal, materialmente A los dirigentes políticos Sino que con lo mediático se lo suprime ¿Y cómo se concatena esto? Bueno, el lawfare no es solamente la persecución Desde el Poder Judicial Es además la articulación con los medios De comunicación ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto? Únicamente porque los medios de comunicación titulan corrupción aquel es un corrupto aquella es una corrupta no no no no cuentan cosas que no existen en los expedientes o sea relatan forman un relato que después no encuentra asidero en las pruebas y en los hechos concretos que tienen los expedientes judiciales que tramitan en el poder judicial pero claro pero claro ya eh, cuando se deciden las sentencias, tienen que ver con lo que apareció publicado en los medios, pero poco o nada absolutamente que ver con lo que aparece en el expediente. Por eso el tema de la presencia de los medios de comunicación. Y la presencialidad también porque es bueno siempre conocerle la cara a los jueces, a los fiscales. Yo, por ejemplo, lo estoy viendo a usted, doctora, ahora Daniel Petrone, pero la verdad que su cara no la conocía. Eh... Sí conocía a otra integrante del tribunal, la doctora Ana María Figueroa, porque la he visto en los medios de comunicación, cuando denunció la presión que había sufrido por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en otra causa que también me tiene por acusada y que es la causa de memorándum de Irán. Ahí le conocí la cara, pero usted no se la conocía, la conozco ahora. Sería bueno que también no solamente estuviera apareciendo en algún momento mi cara, para que pudiera verse en los medios de comunicación, sino también la cara del doctor Daniel Petrone. Al doctor Barrotaveña directamente tampoco, nunca lo vi, ni vi ninguna foto, no lo conozco. Eh, siempre el anonimato de quienes deciden determinado tipo de causas siempre es muy conveniente. Eh, tampoco conozco la cara del fiscal Raúl Ple, que es el acusador. Por eso rescataba las palabras del de maestro Julio Mayer, diciendo quienes deciden dar el litigio dan la cara. Yo siempre di la cara. No solamente acá he ido a todas las indagatorias que se me citaron, inclusive aquellas que fueron ocho indagatorias, siempre di la cara y la voy a seguir dando además. Bien. Eh, esto esta suerte de introducción que tenía que ver para explicar por qué la presencialidad es tan importante y por qué la publicidad también es tan importante. Ahora vamos a introducirnos directamente en la causa que nos atañe y por la cual estoy sentada hoy aquí acusada. La causa se conoce popularmente con el nombre de dólar futuro y es bueno no solamente referirnos al texto de la causa, sino al contexto en el cual ésta se desarrolló. El texto de la causa sería la acusación que se hizo de administración fraudulenta de los recursos del estado en este caso de los recursos del Banco Central y perjuicio en 55 mil creo que la acusación del doctor bonadío fue 55 mil millones de pesos quiero que quiero que todos recordemos esta cifra por favor se nos acusó de hacerle perder al Estado Nacional o al Banco Central 55.000 millones de pesos, reitero, 55.000 millones de pesos. Bien, ¿cómo se inicia y cuándo se inicia esta causa? Esta causa se inicia por una denuncia jurídica del entonces presidente del bloque de la Unión Cívica Radical de diputados, Mario Negri, actualmente sigue siendo el diputado ya de Juntos por eh, Presidente y diputado del bloque de Juntos por el Cambio. Y el otro denunciante fue Federico Pinedo, entonces presidente del bloque del Pro. Era la alianza de la Unión Cívica Radical con el macrismo que se presentaban a elecciones. ¿Y cuándo fue esa denuncia esa denuncia se produce el 30 de octubre del 2015, le suena? 30 de octubre del 2015 cinco exactos días después de la primera vuelta electoral presidencial se renovaban autoridades presidenciales en la República Argentina, yo estaba a cargo de la primera magistratura y Las elecciones tuvieron el lugar el domingo 25 de octubre del 2015. Cinco días después, el 30 de octubre del 2015, tenemos la denuncia. ¿Y por qué es importante remordar estas fechas? Porque en ese momento no se sabía, sí se sabía quién iba a ingresar eh, por nuestra fuerza política, pero no se sabía si el que quedaba era Mauricio Macri entonces jefe de gobierno de la ciudad, o Sergio Massa, que también competía por la presidencia de la República desde el Frente Renovador. Curioso, ¿no? Que cinco días después de definido que el proceso electoral se disputaba entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, allí, recién allí, se hace la denuncia de Mario Negri y Federico Pinedo. ¿Y qué denuncian? ¿Qué denuncian ellos? denuncian que desde septiembre hasta octubre el Banco Central ha venido perdiendo <coughs> ha venido perdiendo muchos dólares, ha venido perdiendo reservas a través de un instrumento del mercado financiero, del mercado cambiario, denominado contratos de dólar futuro. ¿Qué decían? Que a través de esos contratos de dólar futuro mi gobierno mi gobierno, favorecía a amigos con esos contratos y ocasionaba pérdidas de dólares y de reservas. Bien, no había cifras todavía de este perjuicio, pero la figura que denunciaron públicamente, que por supuesto fue reproducida tambor batiente por todos los medios de comunicación hegemónicos, operaciones para favorecer amigos del gobierno en materia de dólares. Ustedes saben, doctor, y ustedes saben, a todos los que nos están escuchando, el efecto de encantamiento que la palabra dólar provoca, no solamente en los agentes económicos, sino, lamentablemente, en todos los argentinos y las argentinas. Bien. ¿Dónde cae esta denuncia? Segunda parte. Segunda se sortea en Comodoro Pi la denuncia de Mario Negri y Federico Pinedo y ¿dónde cae? En el inefable juzgado a cargo del entonces Dr Bonadio. El 30 de octubre, repito, fue la denuncia. ¿Qué hace el doctor Bonadio? Contexto. Íbamos eh, a segunda vuelta, ya estaba toda la etapa electoral, el período como ninguno había alcanzado las cifras que la Constitución marca para imponerse en primera vuelta, íbamos a segunda vuelta. La segunda vuelta entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. sí El país entero en un proceso electoral definitorio, definitorio porque, bueno... Eh, si subían uno, no sé qué iban a hacer, si subían... Bueno, después vamos a ver cómo ustedes, los jueces, influyen en la vida de los argentinos, que no se dan cuenta que muchas veces las decisiones que ustedes toman van a impactar definitivamente en su bienestar y en su vida. Lo vamos a explicar en este ámbito. Bien, el 17 de noviembre del 2015... 17 de noviembre del 2015, martes 17, a las 12 horas, en plena rueda, cambiar y abierto, usted sabe que se abre a las 10 el mercado, cierra a las 15 horas, con todo lo que esto implica, elecciones presidenciales, irrumpe en un allanamiento en el Banco Central, en la mesa de dinero del Banco Central, Bonadio. Obviamente, imagínense, ¿Cuál era el objetivo? Provocar una corrida, una devaluación, un desastre para todos. El desastre lo venía más tarde, pero bueno, eso los argentinos no podían saberlo tampoco. Eh, eh, allanan el 17 de noviembre, si me permite una digresión con respecto a Bonadio y las fechas de sus allanamientos... Hoy, cuando me informaron esta fecha 17 de noviembre del 2015 yo no, no, no recordaba exactamente el día y lee las fechas en que me hizo todos los allanamientos a mí el doctorbona usted sabe que el doctor bonadío por una rara no sé una rara rara cosa que pasaba ahí en, en, en y que sigue pasando muchas veces todavía en Comodoro Pi, todas las causas que hayían en lo de bonadío todas. Ergo Ergolini únicamente fue un juez que... Todo... Y después otro juez que me tomó indagatoria, pero obligado obligado por la Cámara de Apelaciones, por Irursum, que era el doctor Casanelo. bien Pero siempre todas las causas caían en, en Bonadio. Bonadio, allá no, las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos, el día que su hijo... Néstor Iván cumplía años, a punto tal que su madre ese día, preocupada en Gallegos, yo había viajado a Río Gallegos para el eh, cumpleaños de mi nieto, me preguntó si era posible que en la fiesta de cumpleaños que estaban haciendo en la casa de mi hijo y de su hijo, eh, irrumpiera la policía en un allanamiento en una fiesta de cumpleaños. la Dije, no, no te preocupes, no va a ser eso. La verdad que solo se lo dije para consolarla o calmarla pero no estaba tan segura cuando se lo dije. Luego me hizo el allanamiento, el primero de los allanamientos que me hace a mí acá es en Juncal, en mi casa. ¿Qué día me lo hace el cumpleaños de Elena, mi otra nieta, la hija de Florencia? Y el 25 de febrero, que es el cumpleaños, como es de público y notorio, de Néstor Kirchner, mi marido, mi compañero de vida y de militancia, me cita a ocho indagatorias, en Comodoro Pi. Bueno, yo creo que es demasiado, pero estas cosas han sucedido y siguen sucediendo todavía en la República Argentina. Bien. Eh, Allana, el Banco Central, con todo el estrépito y el escándalo que esto presupone, y obviamente, esto es el 17 de noviembre, martes 17 de noviembre, ¿qué pasaba ese domingo en que seguía a ese martes Balotage en la República Argentina. Así fuimos a elecciones los argentinos y nuestro espacio político en general en el 2015. Por eso digo que no solamente el lawfare, es también intromisión y manipulación de procesos electorales y de la política en general por parte de ustedes como miembros del Poder Judicial. Creo que los hechos que estoy relatando me eximen de mayores explicaciones. Esto no es una cuestión de ideología, se puede ser de derecha, de izquierda, del centro o apolítico, pero estos hechos sucedieron estos días en medio de un proceso electoral, esto es objetivo. Me acuerdo que alguien preguntó, a algún periodista, si esto no significaba una intromisión al proceso electoral y el inefable Bonadio le respondió que él no podía cerrar su juzgado porque haya elecciones. Así el Poder Judicial de la República Argentina. Bien, comienza la causa, y a indagatoria ya había ya hablaba de administración infiel, si mal no recuerdo, no quiero leer porque son... Eh, administración infiel, el día 12 anterior lo había citado a quien era mi ministro de economía el doctor Axel Kicillof, y que hoy es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que también va a hablar después de esta intervención mía, con cuestiones mucho más técnicas y precisas para tener en cuenta qué es lo que pasó. Y comienza a desarrollarse una suerte de eh, cuestiones que uno va enterándose con el correr de los días, mientras la procesan, mientras la citan, y resulta ser que no había ningún amigo del gobierno en los contratos, no del gobierno saliente por lo menos, no del gobierno saliente, no había ningún amigo de mi gobierno entre los eh, que habían comprado y contratado dólar futuro. No, no, no, estaban todos los amigos de quien ya era presidente de los argentinos, de Mauricio Macri. Es más, había funcionarios de su gobierno. Y concretamente quiero referirme a Quintana, Mario Quintana creo que era el nombre, recuerdo el apellido, me parece que era Mario Quintana. Mario Quintana, entonces, vicejefe de gabinete, era el segundo de Marcos Peña. Él sí había funcionado. Contratado dólares a futuro Y no solamente los había Contratado sabiendo que iban a devaluar Como se comprobó después Que devaluaron Sino que además Participó un domingo 13 de diciembre sin mal No recuerdo en mi memoria Domingo 13 de diciembre del 2015 Un domingo sé que era Porque esto fue lo que nos llamó la atención Cuando nos enteramos que funcionarios tan bárbaros Que van a trabajar hasta los domingos reunidos en la Casa de Gobierno con el titular del Rofex, que es el mercado de Rosario, que interviene precisamente junto al MAE en ese momento, en el mercado cambiario, y que es el que toma los contratos de dólar a futuro, que los formula, arreglando la tasa de interés que le iban a pagar a esos contratos de dólar futuro. ¿Se entiende? Lo voy a explicar nuevamente.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 por mí, corríjame, doctor Beraldi, si no es así, creo que Bonadio lo sobresé a Mario Quintana, que no había estado nunca... Creo que hasta lo sobresé. Lo, lo cierto es que llegaron al gobierno, devaluaron, ellos dijeron que no iban a devaluar, está todo escrito y está todo documentado, devaluaron, usufructuaron la devaluación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 Recién cuatro años después se hace una pericia, se hace una pericia hecha por los peritos contables de la Suprema Corte de Justicia y se determina cuatro años después lo que se tenía que haber determinado al 10 de diciembre del 2015 que nunca hubo un perjuicio, que al contrario, que al contrario, que el balance del Banco Central fue positivo que con nosotros el Banco Central eh, acrecentó sus ganancias. Mire, podría decirle que la denuncia de que se manejaba desde el Central esto era hasta técnicamente incorrecta, porque cualquier persona más o menos entendida en el mercado cambiario sabe que la pantalla del Central es una pantalla ciega. Nadie sabe quién son los que hacen los contratos de dólar futuro. Nadie. Nadie podía saberlo. Sin embargo, se dijo que eran amigos del poder, del poder de nosotros. Que por lo que veo, es un poder bastante exiguo y bastante berreta, por ser así. ¿No? Porque si somos tan poderosos las cosas que nos han hecho y que nos han pasado, realmente terminemos con esto. El poder, el poder es es un poder permanente en la Argentina un poder económico permanente, donde primero fueron las Fuerzas Armadas y después fue el Poder Judicial, ustedes, los que siguen velando por sus intereses. En definitiva, hoy está comprobado que no hubo perjuicio, que hubo ganancias en el balance del Banco Central. Banco Central en el que tampoco ni Axel Kicillof como ministro, ni yo como presidenta, tenemos ningún tipo de... De injerencia Por una razón De estatuto del Banco Central El Banco Central no puede recibir órdenes De absolutamente nadie Y además, esta teoría Esta teoría Que es la teoría del alter ego Que querían derrumbar los bonistas Diciendo que el Banco Central Es exactamente lo mismo que la Argentina La puso prácticamente en crisis Bonadio, pero como ya lo van a arreglar con los bonistas Tampoco había Ningún problema ¿Qué es la teoría... Del alter ego, los bonistas decían que el Banco Central es el alter ego de la presidencia y que por lo tanto los recursos del Tesoro Nacional eh, son lo mismo que las reservas del Banco Central. ¿Cuál es la diferencia? Que con las reservas del Banco Central ellos no las pueden embargar y con los fondos del Tesoro sí. Por eso es tan importante seguir diferenciando la personalidad totalmente separada del Banco Central de quien ejerce la primera magistratura del Poder Ejecutivo y de cualquier otro poder en Argentina. Todo esto se lo pasaron Dios sabe por dónde. Nada fue aplicado. Todos los códigos fueron violados, todas las normas fueron violadas, toda la razón fue violada y seguimos hoy, cinco años después, sentados acá en el sillón de los acusados. ¿Y qué pasó en el mientras tanto en el país? Y por esto quiero hacer hincapié en lo importante que son las decisiones del Poder Judicial. Mucha gente cuando escucha hablar de la UFER y demás, piensa que son cosas alejadas de los políticos, que los jueces, y en realidad la mayoría de la gente nunca accede a la justicia. Pero las decisiones que toma el Poder Judicial impactan luego directamente en la vida y en el patrimonio de las personas. Lo cierto es que nosotros, que administrábamos el tipo de cambio, que fuimos presionados muchas veces para devaluar, inclusive en este propio gobierno, lo podemos recordar, que este gobierno meses atrás fue presionado y corrido literalmente para que devaluara con un dólar a 200 y sin embargo pudo administrarse la crisis como tantas otras crisis que nos hicieron a nosotros durante nuestra gestión para no devaluar, porque sabemos el impacto brutal, terrible que tiene la devaluación en la vida de la gente. Nada de eso les importó, habían venido a eso, a devaluar lo hicieron y dijeron, no, no importa la devaluación, total el, el, el, el precio de la economía, de los bienes, de los servicios, está al precio del dólar blue, minga al precio del dólar blue. El precio del dólar era 9.74 cuando yo dejé la presidencia y los bienes y servicios de la República Argentina estaban con un dólar a 9.74, cuando el genio de las finanzas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 y ustedes yo solo presentamos un recurso apelando el sobreseimiento de Estuseneguer que ya le habían sobreseído en el 2001 y lo volvieron a sobreseer y seguramente va a venir por alguna tercera vez y volverá a hacer lo mismo. Usted esto fue tramitado en el juicio en el juzgado el entonces doctor Torres, Torres lo sobreseyó la cámara la cámara de apelaciones integrada por los inefables Bruglia, Bertusi y Lorenz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 Y en este caso, puntual, de dólar futuro, algo que tanto influye en la vida de los argentinos, y en el endeudamiento, permítame decirle que ahora escucho ahora escucho cosas que no escuché en aquel entonces, ahora escucho varios periodistas decir, bueno, no, esto es la verdad que dólar futuro, la verdad que dólar futuro... Ah, no es una cuestión no es una cuestión justiciable es una cuestión de políticas de estado ahora dicen que no se pueden enjuiciar políticas de estado creo sospecho que están diciendo esto a partir de que el presidente decidió iniciar querella eh, criminal por el criminal endeudamiento que tomaron con el Fondo Monetario Internacional en el 2018. Sospecho. Sospecho que van a querer decir, bueno, dólar futuro, no, no, no, no es igual. No es igual. Acá en esta causa no hubo ningún perjuicio económico. Acá los contratos de dólar futuro que se instrumentaron durante la gestión nuestra eh, en el... Hasta el 2015 eran de acuerdo a las normas que establece este contrato lo que hizo Mauricio macri con el préstamo al fondo monetario internacional no tiene violó todas las hasta violaron el estatuto del fondo violaron todas las normas internas de la administración pública cuánto me y además afectaron los 44 mil millones de dólares no a estabilizar la economía al contrario cuanto menos Malversación de caudales públicos, cuanto menos incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Cuanto menos, cuanto menos, no quiero, no soy leguleya, no quiero convertirme en, en quien juzgue. Pero esto es lo que está pasando. Yo sentada acá, acusada en una causa de dólar futuro que se manipuló y se armó al calor del proceso electoral y luego de cuatro, a ver cuatro años, cinco años van a ser que estamos con esta causa, hay una pericia, hay una pericia contable hecha por los peritos de su corte, eh, Petrone, de su corte, Petrone, que dice que no hubo perjuicio, que el balance es positivo, y yo sigo sentada acá, y el otro en Colombia dando clases, y el otro mirando partidos de fútbol en Qatar ¿Y usted quiere convencerme a mí a los argentinos que hay justicia en este país y que hay un poder judicial en serio? Por favor, por favor, Por favor, mire, creo que cuando me sigan en el uso de la palabra el gobernador Kisilov y el presidente del Banco Central, licenciado Pérez, se van a explicar todas las cuestiones técnicas. Pero yo quería decir esto, y además quiero decirle algo para finalizar. Quiero decirle algo para finalizar. Eh, el contexto en el que estamos hoy, estamos en un contexto, así como estábamos en un proceso electoral de contexto, hoy estamos en un contexto también muy particular,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 Estamos con este contexto, o con lo que pasó ayer, no, ayer fue, ayer fue creo, ¿cuándo fue lo de Stornelli? Antes de ayer, bueno, yo lo vi ayer recién. Ayer me tocó ver y escuchar al señor fiscal este de la Nación, había escuchado y se había comprobado que le había querido poner droga a, en el ejercicio de su fiscalía a eh, el ex marido de su mujer, había escuchado lo de la extorsión, había escuchado de las amenazas, es la metáfora perfecta. Ayer este hombre en un programa de televisión amenazó literalmente al presidente de la República, porque le dijo algo así como, nos vamos a ver cuando él deje de ser presidente, cuando él deje de ser presidente, nos vamos a ver... Ahí de hombre a hombre, no de hombre a hombre, no, de fiscal, de fiscal, porque evidentemente sigue siendo protegido por el Ministerio Público Fiscal de Casal y por todo el poder judicial que se calla en la boca ante el escándalo que significa que este siga siendo fiscal, amenazó al presidente de la República para cuando Alberto deja de ser presidente, ya te voy a ver, sabe dónde lo ¿sabe dónde lo va a querer ver? En un sillón para tomar la indagatoria. Eso es lo que, porque es la metáfora perfecta de lo que ustedes hacen. Esto es lo que hizo este señor estornelli que sigue siendo fiscal de la Nación y siguen queriendo convencernos a los argentinos de que el Poder Judicial es independiente. En este contexto, además, estoy sentada todavía hoy acá de acusada en la causa de dólar futuro. Y yo creo, sinceramente, señores integrantes del tribunal o de la sala esta, no sé cuál es, de de casación, que estamos en un momento muy grave institucional de la República Argentina. Eh, ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación, porque además, eh, con la ventaja de ser perpetuos en el poder, porque si bien la Constitución marca el límite de los 75, siempre encuentran algún otro juez que les da una cautelar, un amparo, y siguen después de cumplir 75 años, porque sabe que va a llegar un momento de crisis tan grave que va a ser revisado la totalidad del poder. Porque no hay posibilidades de una vida democrática sana con este ejercicio de un poder, con funcionarios que parecen que constituyen una aristocracia. Nosotros, los políticos, las políticas, cada dos años vamos a elecciones.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 Yo, seguramente después de, de mí va a ser el uso de la palabra Axel Kicillof y Miguel Pesce que van a dar seguramente mejores especificaciones técnicas de las que puedo dar yo, porque además ese sometier ha sido su profesión durante años y lo han hecho muy bien. También, y permítanme una digresión, que Axel Kicillof, que fue mi último ministro de Economía, hoy es gobernador de la provincia, ¿no hay otro caso de que alguien que haya tenido un nivel de exposición y que haya sido ministro de Economía haya llegado a un cargo electivo de la importancia de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde se congregue el 40% de la población. Tan mal no le debe haber ido a la gente con nuestras políticas en los 12 años y medio para que hoy Axel sea gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh, y termino diciéndole que Mi abogado me había dicho, bueno, y tenés que pedirle el sobreseimiento Leía hoy en los diarios y Cristina va a pedir el sobreseguimiento. ¿Sabe qué? Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento ¿Sabe qué, doctor Petrone? Yo voy a pedir que apliquen la Constitución. Que apliquen los códigos de fondo y de forma. Está todo escrito, está todo escrito, no tiene que inventar nada. Aplicar la ley, que es lo que vengo reclamando desde siempre. Apliquen la ley y lo que dice la Constitución. A todos y a todas, no solamente no solamente en un ejercicio donde se articulan con los medios de comunicación para decir lo que no es, o para tener pruebas sobre que no existen en, en ninguna parte del expediente. Por eso quiero agradecerles finalmente, me hubiera gustado hacer esto personalmente, lo reitero, quiero agradecerles eh, la posibilidad de haber expuesto ante ustedes, y bueno... Eh, no les voy a pedir el sobrecimiento. Hagan lo que tengan que hacer. Muchas gracias.